A mí siempre me impresionó mucho que la gente que, que hablaba del barrio lo hacía como resaltando eh, lo bizarro y lo, lo rudo del barrio y se los olvidaba como la otra parte y ahí vivimos seres humanos y tenemos cosas muy tesas. y aprovecho también para mencionar que ya están alcohólicos que fue por quienes me llegó el rap y que lo hicieron de una forma tan increíblemente hermoso contaron el barrio también, de hecho contaron el mismo cierto? ¿sí? Eh, sacándose todo, uno, uno, o me pasaba a mí, eh, yo escuchaba mucho rap y veía que eran de alguna manera las mismas historias de, de, de la marihuana y la esquina, ¿tá? y se olvidaban de eso, como de la otra ternura que están en su fondo de toda esa vaina, y ellos también lo cuentan de esa manera, y yo quería llegar a, a, a, a un tono así. La disciplina de los pagos por los siglos de los siglos, la estricta conducta que dicta el código al político. alimentados en los senos de la luna han pasado ya dos años un buen tiempo para que presuman disculpen la demora pero un buen vino no es algo que se añeje en unas cuantas horas mi responsabilidad con el arte es como la de un padre a un hijo le doy lo mejor de mí Por eso le exijo, no cambiamos de género para pegar Siempre creímos en lo de acá, ahora hasta tus padres hoy en rap En estos tiempos todos son expertos Porque es más importante aparentar conocimiento que tenerlo Sabemos lo que escribimos, muchos se fumaron la memoria Y tienen mil maneras de decir lo mismo no queremos repetirnos En la radio suenan copias de las copias de una copia Efecto mimo Este disco es una deuda con la historia Amén El agradecido encuentra la manera de pagar sin que le cobre Ahora tengo 36 Hago esto desde el tiempo donde no había cómo hacerlo Por interés la Disciplina de los pagos por los siglos de los siglos La conducta que dicta el código Mire para arriba, amigo. No le tire piedras a esta iglesia. Aquí reza usted y van a rezar a sus hijos. Y los hijos de sus hijos en el año 2500 sabrán que eso que están haciendo. Ya volver al futuro es volver atrás. Cuando Z habla, nadie pide la clave del wifi. Todo se vuelve más superficial. Me lo esperaba. Lo que más me gusta de tu música es cuando se acaba. ¿Qué tal si prueban suerte en el teatro? En este banco están contando plata y otro. Oportunistas vienen a pescar si la marea Los veo tan cómodos y perdidos como un nube No es que todo tiempo pasado fueran mejores Que la estupidez gana terreno cada generación Las redes sociales y que salen caras, bebé Cuando el servicio es gratis, el producto es usted, muy bien Hora de saber quién es quién, sin regaño no hay regalo Guarda espacio para el pobre. La disciplina de los pagos por los siglos de los siglos La estricta conducta que dicta el código, el político. Hasta está usted para pagar? ¡Le prestamos! ¡Vamos! Manuel, súbele que suena amably, páchateros fuera de aquí, después de Rodolfo y Cardi, no me gelo el honor de mopi, así es que mi generación, empieza el proceso de aceleración, en libertad por elevación, maté las empresas, ya soy mi patrón, tenía razón aquel que dijo, no es casarse y tener hijos, no es tener empleo fijo, no es que una vida, amigo, voy en la parte de atrás, piloto automático, pensando esta letra, guarda el trópico, viene el tránsito fijo que nos van a parar, yo te enseño a rimar, quien no eres suerte, sobran las gafas y te no hay sitio donde llegar, la fiesta va en cuatro llantas, borracho, yo, yo si bailo, prende el aire, hay más calor que en el cairo, bajo la ventanilla y grito Dios. Si existe, haz algo, yo voy con esta cara de sospechas, hoy tendré problemas con autoridad. Nunca me acostumbro a seguir flechas, soy libre hasta la fecha, no me voy a quejar. Cinturón radical como karma, si voy seguro la música manda Soy equipaje de este lenguaje de viaje, los llevo, los traje a esta mi ruta, no es un escape, cada canción es un no fan Mira sus no pan. Pan. Y cabezas moviendo ese carro, eso decían al vernos pasar La señal dice peligro, en esta carrera prohibido parar No Inventamos rivales de ritmo y Antonio nos sigue Pidiendo el aceite para fuera los haters, está reservado para. A millas por hora, que acá los borrachos no se marean, y así se bandean nuestro destino contando historias pa no deprimirnos, hay sobresaltos. Tengo cuatro autos, ¿cuales? Autostima, autocontrol, autodisciplina y de autobar. El reino de los suelos nos hace un comparendo, porque no lo parqueamos en vieja receta, desde que arrancamos somos la meta. Cuatro patupa es un cispa. Saco la mía, puedo pa atrás, aquí va el rap, hecha pa allá, con sobrecupo y yo quiero más Voy con esta cara de sospecha, hoy tendré problemas con autoridad Nunca me acostumbré a seguir flechas, soy libre hasta la fecha, no me voy a quejar hoy Voy con esta cara de sospecha, hoy tendré problemas con autoridad Nunca me acostumbré a seguir flechas Chacho, el mundo es tuyo ya te lo dijo nah. que huevón me ofrecieron camello para trabajar por allá pero pero él manejando un um, platillo volador pero de los grandes de los de carga pero ah, ya que fue lo que no me lo que no me tramó que, que eso es uno abandona mucho la familia porque es para venir cada, cada 3 millones de años luz a la casa Hay otra cosa que yo no les entendí cómo, cómo es el billete allá, el si sí me dijo que, la, que, que era bueno pues el Pero yo no, pero yo no sé dónde se compra con esa plata, huevón. Y si y en todos los planetas se podrá comprar con esa plata, ¿o qué? cómo. Fue? contando mi sopa de letras con sigilo por lo que veo no puedo ni cenar tranquilo por más que quiero no aprenden el hater odia lo que no alcanza defiende lo que lo aplasta y detesta lo que no entiende Están tan y un ron ron vamos el protocolo con la naturalidad del que se duerme en medio de tu función tienen bolsas para vomitar pastillas para la presión Mi y teléfono se nota que quieren llamar la atención el realismo solo es la pulpa de la ficción disculpa si hablo con descaro es claro que todo tiene una intención por ejemplo el Y al lado todo sepa interrumpir No sabe que la felicidad si lo averigua será infeliz A mí el hambre me empujó hasta aquí Ya no sé dónde ponerme Cada vez que doy un paso no me me piezo contra un duende Si algo quiere venderme o comprarme Alagarme, difomarme y luego verme Como un germen para estarte Mis semáforos están verdes Y en mi mano no comerás No, no más tú de pulguero, Paga tus deudas primero my Me susurra al oído, es la penúltima cena. Tengo a Judas en ayunas, hoy cocinamos verbena. Aquellos que comen rumores son peces nadando en arena. No trague más de lo que puede comer. Parece un consejo, pero es una orden. Por esa trocha ya pasé. Nunca me viste, espero. Te dejo las migas decirme es fato el pato de cocinero. Todo lambón es traicionero. Tengo un detector de falsos, tranquilo. No eres el primero. La conveniencia regala sonrisas. Vendo pólizas para alquias y amigos con prisa No entres a mi casa Si se unen tantos para ganarnos Será tal vez que somos una amenaza Z y Roca La familia no miente El respeto no se compra La lealtad no se vende Que y a mi mano no comerás No morderás no más de Paraguay, Santo, echa te vaya, perro que muerte no ladra, se calla, sola vaya. Toma chocolate y paga lo que debes. Con tu besos de juda a mí no me conmueves. Para lampo, la malicia, tu amistad fue peticia. No hay límite en la codicia, peplate solo se envidian el que se mete conmigo, se mete con mi padrino se ha perdido, estás metido en un lío Solo Dios será testigo, el igual Cuida mi camino, estoy si y además tengo lo mío ¿eh? Demasiada calle para morir herido Trabajé duro para estar donde siempre he querido Sepa que no necesito amenazarte La misma vida da los golpes y los reparte Respeto pa' los mayores, aprenda de tu papá Niña, cuando tú ibas yo venía que mi mano no comerás no morderas no mas Vuelva, si echa te palla de pulguero, paga tus deudas primero A lo que pueda recordar, quiero caminar Sin pensar en lo que queda atrás No tengo con qué pagar la felicidad No hay más plazo, yo silbando Y el mundo cayéndose a pedazos Repaso esa canción que da vueltas por mi cabeza Esta es la oración del que no reza Quiero tropezarme con la suerte para presentarme, no, para escupirla Por no haber venido antes a verme Quiero encontrarme al diablo borracho en un parque Y sin reprocharle, tomarme unos cuantos de su parte Dicen que mi ropa es grande, en serio Es para que quepaño otro yo y todo lo que llevo ellos hey, oh. mi cara y no paro de Tararear. si suena un balazo so estalla, la sala yo voy con mi auricular. en esta loma, sin más y más sensibles, tenis colgados, ropa extendida, gente susurrando alegría, para no comprometer las desdichas de otras vidas, quiero a mi futuro, llegando a eso de las once, que me abra y diga, misión cumplida, desafiando el fuego en cada cumpleaños, no he quemado etapas, mejor aún las extraño, si se acaba el camino, improvisamos, si ya no nos quieren, nos reinventamos, yo acá preocupado por una canción maluca, y muchas cabezas con, desamores que de nunca entrar, areo, merodeo, a veces me descancho, Me comporto como lo que veo, soñando que me perseguían y volaba en la fresca suspirando. Me imagino al niño cuando está quiero La manera en que mira su inocencia. su simpleza sin medir las consecuencias. Quiero que no juzgues por lo que te digas. Mejor ve y habla con tu padre, manigas. Si la calle mi ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. Y si suenan para su estalla, en la sala yo voy con mi auricular. La calle mi ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. En ambas estallas, la sala yo voy con mi es mentiras yo sincero llegué hasta acá buscando un regocijo pues compadres como estos quién no disfruta ser un hijo dice soledad que extraña mi presencia hielo y caso trayendo noches por cada copa servida sin utopía, ni guías ni espías Nos tomamos la conciencia de que aquí nada está a la deriva Esta felicidad más humilde tiene franquicias Pues si el miedo no anda en burro voy a piel y sin camisa Si la vida es dura entonces la vamos a moldear Somos you emergiendo a nivel del mar El último en dormirse por favor que apague el foco El último en dormirse por favor que apague el foco El último en dormirse por favor que apague el foco Si el mar ya te conoce pa' que quieres ser famoso El último en dormirse por favor que apague el foco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 No sé cuántos días con la misma ropa, la pisa me saluda, yo le lanzo besos mientras levanto la copa, brindando por mi tropa, hago cuentas de cuánto falta para morirnos y de a cuánto nos toca, la ocasión la pinta en calma, le dije a la envidia que me la imaginaba más alta, me di la vuelta y le di la espalda, pues si los dos tenemos algo, nada nos falta, como un taxista a la vida le cobro lo que me marque, no conoces tu tierra y ya buscando vida en Marte y yo en un mar de palabras heladas y al arena que arde con un par de parceros repitiendo historias sin cansarme por eso estoy aquí feliz sin fin a cinco canciones de estar por encima de mí por eso vine aquí a ver si las olas arrastran las cenizas del que no me despedí yo soy el montañero mayor Que cabeceara el mundo sin salir del barrio Y me dicen que llore frente al mar Pa' que no se note y no Yo derroté la soledad, ahora estoy en la edad del sol El último en dormirse, por favor que apague el foco El último en dormirse, por favor que apague el foco El último en dormirse, por favor que apague el foco el Zerba, ya te conoce, pa' que quieres ser famoso El último en dormirse, por favor, que apague el foco El último en dormirse, por favor, que apague el foco El último en dormirse, por favor, que apague el foco Zerba, si ya te conoce, pa' que quieres ser famoso Ja, yeah, yo con quien me vine ayer, weon Yo no me acuerdo de nada, marica vamos hey. ¡Gracias! en un carro sin placas con la pandilla vinimos a gastar la guaca si no saludas que me debe plata no se hagan los maricas los pongo a tocar maracas veo mucha fauna zorros viejos suricatas pollos que entran al perico y salen como niños rata culi cagao no y hacer hijos a su papa bueno ya está tu madre está rentada en sigue la guaracha faltando lucas para la chicha las polas donde dona Alirio sale más baratas saco a bailar la dieta la tarea te la explico con tiza pa matar cucarachas, al que se duerme le jalan las patas. Mucho gringo en Alpargatas y mucho campesino con jordan pirata No sé por qué hasta ahora me creo el DJ de la fiesta y grito que ponga niña de la zorra. madre di que sí, hey! Mami di que si, sorra mami di que sí, si, ojalá que si Mami di que sí, si, hey mami di que si, sorra mami di que sí, si, ojalá que sí. Si. Algo en mí se derrite, tengo una fuga de aceite ¿Qué tal si nos vamos y encajamos como en Tetris? No importa que digas chevere o te llames Beatriz Después de los 30 todas son generación 3X Guaro entre las tetas, truco que no hacen las flacas La novia del no hace ya caña bailar te matan Lo que viene ahora es balacera Mano al bolsillo, je puta bote la billetera Aquí cambiamos hasta cheque, no se hachare, cómo como que pilas con el fuego que esta casa es de bareque. Hey, bare, bare, bare, bare, Mujeres dos por uno, puros alcahuetes. En la cultura del trueque, nos dan puñaladas y les devolvemos ra con todos los juguetes. Nuevo código de policía, lo prohíben todo En mi barrio están prohibidos los topos, perriondos dos. No traiga más el que aquí le dan. Noche de culebreros, tape tus seguras. Si los tuyos urbanos, este es el género rural. Dije mural, rural, no traigam más no się decurerem, ostafej tu si lo tuyo es urbano, estás el género rural. Dije mural, militarural, no traigam Espera, Tiberes, llegó la tropa campeche, para la que se arreche, traigo guachi y machete, mero cachete, pa' que se apapache, tengo el cepillo, pa' ese peluche, caiga el cambuche, alpargates menos, con la corte menos, se prendió la grama, llamen los bomberos, en el descuelgue, por calles y avenidas, trazando unas bandidas con propuestas retorcidas, que no falte el chorro, y los menos juguetes, a soltar baldosa, hasta estallar cuanetes, puros alcahuetes, con plazos al aire, la rula echando chis Alkohol lírico, desmadre desmadre la nación su versando el taita zaragate Con la camada de ñotes Que te quenera pasarte Nativos en desmembranza compla sádica y y batacacos En la cultura mágica No trai gamache que aquí le dan No de culebreros Tape tus celulas Si los tuyos urbanos Te es el género rural Dije rural ¿Cómo? No traga majeje a Kilelang No chery culerero, tafe tu se rulas Si lo tuyo es urbano, este es género rural Dirige Rural, grita Rural Cómo juez? Sara Por el amor tres por ti y en el cuarto solo estoy yo pensando en no morirme hoy pensando en no morirme hoy y así aplaste mi tumba y me fui a deambular La conocí y dejé de hablar en singular y así se van de casa y no estoy hablando de hogar Hablo de casa, del verbo casar Directo a los abismos, a comprar recuerdos ursis Nos llevamos algo de razón, aunque ya no se use Queríamos ser felices, pero supuse Que el amor no se hace con tantas luces, ¿verdad? Nosotros no hacemos el amor, ¿qué va? El amor nos hace enemigos para luego hacer las paces Pero bueno, se me olvidaba Que si vivir es una prueba ¿eh? Tal vez morir sea una traba Divisando el panorama a través de este agujero de y Hoy nos quisimos por las malas Tal vez te odio tanto como odian los que aman Tal vez, y tal vez, es una promesa como mañana Un mañana que no llega a la ama. Ya casi te lo llevas todo Besos y gracias por nada Del mismo modo amarás sin ser amada Que la muerte no sea mujer Y si lo es que esté casada Uno por el odio, dos por el amor Tres por ti y en el cuarto solo estoy yo Pensando en no morirme hoy Pensando en no morirme hoy, uno por el odio, dos por el amor, tres por ti y en el cuarto solo estoy yo. Ja, pensando en no morirme hoy, uh -huh. pensando en no morirme hoy. Sí, y bajo el efecto de que nací quizás a su lado Camina elegante, con vidas que muchos le han regalado Claro que ya, ya me acostumbro que llega y se va Sin el permiso, a su lugar en los hechos O a esos que nunca te ponen avisos En esta velada, el chocar con el mundo a ella le atrae Diciendo que el lujo es la fama, igual como pétalos caen De los autores destapo los sueños Que sin la luna dejaron la huella Y ella muestra deseos que en su cielo no existen estrellas Seductora mirada, nunca la punta al paraíso, no es raro Prefiere su cuerpo lanzar, al abismo está claro No pretendía que la escucharan, quería quedar En la memoria perfuma sus logros Sin el secreto que da la victoria Furiosa se larga porque la vida sigue este clima, boy De ruta latina para quitarme el frío de mi rutina Soy ese desvelo que ya no quiere que yo comience a pensar Que me encanta tenerla en la cama sin el temor a no despertar Se fue con los lobos porque le sigo trayendo la rebeldía Y yo con mi canto doy emociones que ella sentir nunca podía Lo que no mata te hace más fuerte, entonces le digo a la muerte No seas mujer para no tener que comprometerme Uno por el odio, dos por el amor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 Protestar. ¿Qué hago con que me den una ovación y estén hablando toda la noche cuando estoy tocando? Lo que agradezco siempre es el silencio en el intermedio, después de los primeros ocho compases, puesto que voy a tocar a un lugar donde la gente no va predispuesta a mí, sino a beber y a divertirse. Que donde estoy, donde quieras recordarme Olvidar mis errores es más duro que disculparme Hablé de estar tranquilo, esto ya se extingue La culpa sí se siente, mi sonrisa no se finge Porque ya no soy un mala clase Ahora soy un buen terco sin prejuicios Pésimo para enamorar con verbos Pues deseo con orgullo y el orgullo es egoísta Encontrarme a mí ha sido mi mejor conquista Y un ramo de espina flores la dejé en la entrada te presento a mis parceros siente ti halagada al fin de cuentas quedan pocos como nosotros será normal ser la fecha el corazón y el roto Cuando tus caprichos dicen, la intención no basta Te pago con canciones, de esas que no se gastan Los papeles no lo han cambiado, aún escribo cartas No amé sin ser amado, ese deporte mata Buscando sinceridad pensé en ser fiel al burdel Descubrí problemas que no se visten de mujer Si ves mis ojos y sí reflejan que no quiero irme Es que el amor es como el dinero, siempre que llega sirve Perdón por llegar así, a veces te doy tanto Que no me alcanza para mí nie mogę a veces me doy tanto, to no me Enrique, normal, ti normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, seriedad no llena estadios, pero estadio para llenar el cuaderno de un mercenario, soñame vos que si dormís a mí me encuentro el insomnio mezclando cerveza con algo de anís que adicto me volví a esos mínimos placeres como hacer pereza viéndote reír, tengo fetiches como Quentin, viendo a tus pies descalzos, mientras caminas, imagino rimas, soy un indecente, de los que escriben por el placer de sentir como la orquesta de con. son los tres plones porque tengo delirio de persecución, pienso de más en ese estado y no es obligación no. creo que he dicho demasiado hoy pago deudas con canciones nunca estaría arruinado sé que no somos imparciales yo no soy Spielberg a mí me gustan los defectos especiales y así se acaba esta polémica te pareces a mí porque no termina siendo lo que tanto critica perdón por llegar así a veces te doy tanto que no me alcanza pa mí y si sí. perdón morirme así a veces me doy tanto que no me alcanza pa ti en mí. Con su arma en cuya culata se leía una inscripción y solo decía esto jest mi vida To como para alquilar balcón Reserva esta ocasión Captura este momento El futuro es hoy Mantenemos vivo este legado Si no sabes de dónde vienes No vas para ningún lado Tomamos el camino más difícil Hay que seguir Pues el orgasmo Es el único final feliz Intocables Como la barba de Rick Rubin No eres artista Eres youtuber Aquí te usamos para hacer pudín No eres calle Nosotros somos la carrera Rapea sobre pistas El arqueólogo hace carreteras Fin del cuestionario hay en esta escuela que el que no estudia copia estos ninjas son la tarea cuál es el precio de la historia difícil ser leyenda en un país sin memoria literatura y matemáticas 527 más de la a la z siempre será igual a la gitana lo ha leído en la línea de mi diestra es la clave vuestra la llave ambidiestra se orquesta la palabra soberano en la palestra el difunto al hoyo y que el vivo monte fiesta manifiesta ceremonia esencia literaria divisa a la luna siempre solitaria no pierde ni su brillo ni su luminaria se eleva esta plegaria desde mi pluma gregaria y amiga es contestataria el kaiser from la etnia y su tribu milenaria Textos enrollados manuscritos y primarios pergaminos predicen de un junte temerario No se interpreta en el glosario unitario Somos el crimen, los testigos, las pruebas, las sospechas Criados con ahinko, por lobos como Mowgli Tú, cuando has visto un lobo, actuando para un circo Somos los de siempre, nunca fuimos una moda. Llevo a tu cuarto de hora, hablando de mi historia Como dobles de acción, arriesgamos el pellejo Hicimos el trabajo sucio, para que salgan limpio de esto Ya no fabrican egos, como los de antes Somos el desafío, ya fuimos contrincantes Nos quemamos las pestañas, mi ceniza, tu folclore En un jardín de dudas, donde todos quieren flores nah, Nadie y se hace solo, todos tuvimos maestros. No reconocerlos es un robo. La influencia es un don prestado. A tomar agua, panela y a comer más arroz. Velao. Estaba escrito, los dioses revelaron el oráculo. Dos dinastías expandieron sus tentáculos. Cinturas, travesías superaron los obstáculos. Jugaron su partida con inteligencia y cálculo. Los astros respiraron a nuestro energías cósmicas en todo su esplendor aliviando las cruces harán puesto y medallón para llevar un rap a una escala superior las dos potencias se han juntado esos que han creído y han creado su legado a un lado esos que han plaqueado y profanado como en una maldición de tutankamón han quedado la etnia 527 y alcoholíricos nadie lo esperaba solo era algo onírico desde sus inicios se formó como algo empírico y en día se La pisa punta i y dispara cuaderno. La pisa punta i y dispara cuaderno. La pisa punta i. Y... Bał. La pisa punta i y dispara cuaderno. La pisa punta i y dispara cuaderno. La pisa punta i y dispara cuaderno. La pisa punta i y dispara. Shh, que llegó Laura. Hasta el cojo corre. Saben que si Laura se enamora, baila aquí. El ángel de la guarda Tiene unas Nike sin extras, como Jackie. Chan, salta el muro si se salvan El peligro y la muerte bailan en una esquina, aguardiente y medicina hasta que el sol caiga. Otros amanecieron en una jaula, la justicia es muda, cuando la plata habla el fiscal condena. Pero su hijo viene a gastarse lo que le dan para la universidad en problemas. Come los queriendo serneas, neas, qué ironía. Yo queriendo una casa como la tuya y tú una vida como la mía. No temen a morir estos suicidas, le temen a la cárcel porque es una muerte en vida, hoy la llaman Laura. Mañana puede ser Sofía en Halloween, los pillos disfrazan sus hijos de policías oh. 30 vidrios oscuros de un carro lento. Y Laura falló su intento. La esquina y su lenguaje más rápidos que el viento. Se mezclan con el humo para despejar el rumor. Sitio lleno de tensión, miradas feas que enmascaran miedo. ¿Quién son? El contador sin luz le tocó contrabandear. Si no compras su amor, que no sepa dónde estás. Es cinco en punto, todos presuntos, el asunto. Si no eres culto, eres difunto. El niño que hace años entraba al gol, su inocencia explota, le dieron el poder, pero Vida. poca la plata fácil y llega se va del mismo modo todos no creen en nadie pero nadie sabe todo hoy la llama en laura mañana puede ser pilar cuando llega sin aviso los esposa al azar manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse, mentir. Yo no tengo ese problema. Siempre digo la verdad, aun cuando mienta. Oh. Por odiar así, se desgastan, se cansan Les llevo ventaja sé, que no me cansan, Con juzgarme a mi, no bastará Les llevo ventaja sé, que no me cansan Otro caso sin resolver, más definiciones de ego Final de revólver, hasta los ateos vienen a mi cliente. Le dicen el diablo, no creen en él, pero le comen. como Kobayashi. Vine a hablar el miedo de respeto. Mi secreto es no confiar ni con secreto. Mato con silenciador para que no engorde el cuerpo del delito. Se roban los créditos, aquí solo adoran a los extranjeros y a los muertos. Y como no eres ni lo uno ni lo otro, te quieren enterrar vivo, pa' quedarse con tu puesto. Sigue con tus enemigos, imaginarios, hijos de papi y mami jugando a ser malos. Pelean con su propia sombra y pierden como no pueden convencer confunden perdón su señoría el acusado tiene la razón o tal vez es mía todos la querían todo tendrá solución cuando aprendamos a decir la culpa es mía por odiar así se gastan, se cansan les llevo ventaja y sé que no me alcanzan Su ego es que no se conoce, salí vivo de este caldero como Kaiser Sose. Vos muerto por grillas que tierran santo y padrastro como José. Se van de buses, el chisme es cobarde. el enfrento y solo dice: Yo supuse, bájense de ese carrusel. Los grandes no odian ni le llaman enemigos a los luces. Vindo por el pasado, ahora doy frutos, ya que hace años me dejaron plantar. Me he vuelto un Lobo desconfia o los veo convertirse en lo que han criticado chaleco Yo te conocí no con mangas, lo haciendo rabotros peleando por vallainas, acusado por hembras que ofrecen fidelidad y te encarcelan. Espabilas, y estás metido en su novela. Presumen de su amor, pero viven en guerra. Solo quieren tener la razón, y yo se los doy, doj, con tal de no verlas. Hipócritas y tapan sus culpas, levantando juicios. Yo soy el malo, puedo vivir con eso. Por odiar, si y se desgastan. Nie jest to się, Salí y a vacaciones, este ruido me persigue o me espera al acecho. Se comió mi tiempo y yo le di buen provecho. Tenemos a los cuchos chicañando ya con esto. Le dimos otra vida, mostrándoselo al resto, dispuesto a apostar. Que esto es de aposta, hasta sin señal wifi llegamos a toda costa. Su palabra es mi promesa. Como sombra siempre firme, si esto es un pecado, yo no estoy para arrepentirme el gran niño que entra su tiempo por ahora siéntate y disfruta mi momento esclavo de lo que hago en mi cartera ya no espanta siempre estoy aquí él no quiere que haga falta devorando el mi silla y en loneta La ropa me delata con su talla escrita en letra Necesitas estaneas para llenar el festival Mi grupo es un género, ni underground ni comercial Me volvió un vago, me corrió la teja Como el tramo en la cocina sigue siendo la camisa vieja Como en la mafia si sales pierdes tu vida Yo no descanso, el rame grita todo el día Me lo rabe baby, es y sin pensarlo le di, mi vida y lo mejor de aquí, lady. lo malo que tú inventas de mí. Ajá. Uh -huh. Solo habla muy mal de ti, yo todo lo convierto en rap, sea cumbia o tango, solo porque tengo el palo caen los mangos, caso rimas, hasta dormido y si salgo a algún lugar, el ritmo me persigue hasta para caminar, yo no soy un nadaísta, yo soy un todero loco, underground, mi vieja, que no se deja tomar fotos, pero eres un niño que habla mucho y hace poco, si no te gusta porque sabes tanto de nosotros, eureka, vinilo de oro en mi biblioteca, el arqueólogo produce rap, otros producen cacheca. música sin mentiras ni etiquetas, te castro y con tus pelotas te hago una gambeta, soy un feto encubado en alcohol, detrás de mi ventana con un rifle como Malcolm. no tengo balcón, solo barrancos, me estoy matando pero lo disfruto tanto, hace 15 años nos decían hieros, ahora no se escuchan hasta metaleros y punqueros. yo nunca solté el lapicero, no me hables en tiempo pasado, aquí no existe eso de yo fui rapero, parcero. Here it goes, dot X, Worldwide, the man act and understand, Columbia, yeah, Medellin, BK, all day, right here. To be respected, you gotta stay soft, for wage earner, They ain't got to be the front page, the headlines made them, but I'm still saying same him in any other genre, I'd be up for an honor, but I'm judged by your honor and applause. I'm the Khalid package, who converts with real money, A hour later wind up in the game. la bendición no ayuda, me encomiendo a Sean Price y obipuneme el aguda. como ganéis, no escribirme sobre brazos, hay caras que les falta un puño, hay cabezas sin calvazos, afilo las valencias que te afligen fans, así que aflojo el puto ego para el afán que te persigue, ahora extraño aprenderme una canción completa, será mi Alzheimer o tu falta de buenas letras. No lo merezco. Trabaja, no. yo te doy pa'l refresco. Detesto los gestos del que va de gestor y se autodenomina líder buscando un presupuesto. Baja de mi elevador, estafador. En el primer piso, alguien te espera con un calmido Recíbelo, no sea llorón. Busca mi diccionario en paisañón. Te muestro que crítico, no es sinónimo, es perdedor. Esto es otro nivel y no llegarás a él. Contando reproducciones en YouTube y haciendo selfies con tu mujer. Esto no es Instagram, ve a la tienda por mi pan, te doy la crema de propina, quédate con el Biogan. Satar X y los ninjas, el nuevo big band del hip hop. Super dotados como pigback, tus letras son las mismas, las mías cambian como el clima, gritos de karate, técnica de esgrima. Gambeta en el radio esperes prado al mambo, música para planchar a pesar de los cambios en random. Escucho a Kendrick y a otros, lo irónico es que si no hay rabañejo, no me enfiesto, suene el me voy pero volveré Dejé una nota en la nevera que dice Donde me busques yo estaré Madre, salí a comer y agradecer A gastarme lo que no Tuve ni ayer ni ayer Me compré un par de tenis y otros para tu nieto, te juro que jamás volvería a pisar en falso. Pienso cómo pagarle a la mamá del Popes, gracias a ella no fui a estudiar descalzo. Si me emborracho, fijo que termino hablando del papá de Castro. Lo que me enseñó es tan útil y valioso como ese par de guayos que hace tanto tiempo con amor me regaló. Yo soy Gambeta desde los cinco años, lo que más me gusta del fútbol y el rap es que en los dos te gano. Brindo por mis hermanos alcohólicos, seremos eternos. Te lo juro, POR DIOS I y así SALE I PENILLA EN MANO Ningún enredo, mi familia ya comió Ahora ya sí puedo cambiar el tema El barrio es mi guarida Ya los niños juegan a que Carlitos los conocía Yo también voy en metro Algunos me saludan Sorprendidos, agradecidos por la ayuda Que da esta música en momentos decisivos Esto me ha dado más de lo que le he pedido Nunca pude ir a la universidad Pero con el rap en cada ciudad y cátedra, Esta es la única justicia que conozco La firmeza de ella, la refleja nuestro hijo en su rostro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 a y todos los barrios de Medallo, a todo Colombia, a la gente de afuera que nos escucha, esto te es de la da la Z, a toda la familia. 2017, mijo. Papá, ¿cómo estás? Había mira, que pasó en la escuela, yo estaba en una sopa de letras, y ya en esto nos íbamos a ir, ya nos íbamos a venir para acá, entonces una muchacha, De de las que le enseña a los a todos los niños de teatro. Y se me acerca y me dice: que tú eres uno de los, tú eres uno de los hijos y de, que de alcohólicos? Yo dije que sí, que de gambeta. Y le y dije que sí. <ríe> y me pareció más raro. Yo no sabía que ella me iba a reconocer, ni a usted ni a mí, pero <ríe> eso como raro.